Casamiento infaltable, 4 de, la ma... 4 de la mañana, los casamientos infaltables. Y por supuesto, va a estar el v e i i n t c u a t r o a la noche, estuvo, y va a estar el t r e i n t a y uno a la noche en la música de la c i e n t o seis De la música que compartimos. Que hasta ahora venimos bien, han sido buenas las críticas de la música del v e i i n t c u a t r o a la noche. Vamos a ver la del treinta y uno Estamos en las diez y treinta y tres,、eh, y acaba de salir un poco el sol, se va a estar poniendo pesada la jornada. Nosotros, mientras, nos estamos yendo hasta veinticinco de mayo. Allí está el intendente, Armand Ralinqueo. Buen día, Armand. ¿Qué tal? Muy buenos días、eh, y bueno, buenos días a todos los días. Bueno, ¿cómo los ha tratado la lluvia, Armand, en esta Navidad? Bueno, bastante lluvia, ¿no? Intensa, pero, pero bueno, hemos este, obviamente que. Complica mucho, sobre todo los barrios, las calles de tierra, que, que bueno, no se pueden arreglar hasta que no seque un poco. Sí. Pero fue en general, este, bien, el escurrimiento de las aguas se ha producido con bastante normalidad, pero bueno, este no dejó de ser una lluvia, sobre todo cuando es、eh, intensa, ¿no? Una lluvia intensa que, que a veces complica、claro. un poco las cosas, nega algunas calles. Sí.、Claro. Y, y bueno, sobre todo las calles de tierra de la ciudad que, que al haber tanto tránsito se, se p o n e realmente bastante feas. Sí, el fin de semana un cúmulo de gente importante en 25 de mayo, o ¿eh? e se, se notó, sí, se mandó sí, por allí sí, un ratito、sí. eh, como que había el doble de, de autos de repente. Siempre, siempre, este, para estas fechas v i e n e muchísimas a v i e n e a l a ciudades del m u n t o ¿no? Pero sobre todo de Capital y de la p l a t a Claro. Viene mucha gente que. que Pasa la, la fiesta aquí. Hernán, bueno, para el 31 seguramente、sí. se va a repetir lo mismo. Claro, seguramente.、Eh, pero bueno, ya me parece que para el 31 el tiempo va a estar bastante mejor, más vale para Pileta, parece que va a estar para el 31, bueno, por suerte. Mejor, esperemos que por así su sea. Por suerte. Hernán, ya、eh, más de un año en la gestión, ¿podemos hacer un, un pequeño repaso de este 2016? Sí, sí, por supuesto. Sí, este, bueno, pasó un año, la verdad que entre muchísimas actividades, mucho trabajo, pero bueno, se, se, se, ya está. Se nos fue el, año, el primer año de septiembre. A ver, ¿se nos cortó? ¿Hola? Sí, ahí estamos, ahí estamos. Está,、ah. está, está complicado el tema de comunicacional. A ver,、eh, un año que se fue, un año complicado, ¿no? Sí, un año difícil, pero que bueno, hemos podido en 25 de mayo revertir una situación este, de muchísimo tiempo, de, de los servicios, de, de las obras que, que la gente esperaba. Así que, como que se, se ha restablecido una confianza, obviamente, en, este, entre esta gestión y, y la gente y la institución. Así que, un año muy dinámico, ¿no? De, de muchos logros y de muchísimo trabajo que nos dejaron la base para. Para lo que viene, para el año que viene, para seguir trabajando, para profundizar algunas políticas públicas. Claro, sea, mu mucha gestión ¿no? hubo que hacer este año, me pareció, ¿no? Y fue un año este, de, de, de, de caminar mucho, de, de salir a buscar de, de las cosas, de, de trabajar proyectos importantes, de, de, desde diciembre que comenzamos de, del 2015, este, y la verdad es que no, no se paró en todo el año, ¿no? Pero. Pero bueno, requirió muchísimo trabajo y sobre todo mucho, mucho viaje a La Plata, Capital.、Sí. Este, y bueno, pero la verdad e que, que es positivo, el saldo es positivo, digamos, el balance en esta época del año, si uno tiene que mirar para atrás, cómo arrancamos, la situación que, que teníamos, se ha logrado avanzar mucho, eso la gente lo ve y eso genera una expectativa, por supuesto, genera una, una confianza. Eh, en muchos que, que, bueno, empiezan a ver su ciudad de, de otra forma, su ciudad y también todo el distrito, ¿no? Porque esa complejidad que tiene 25, 25 de mayo de, de tener ocho localidades, e s sumamente extenso y que, bueno, requiere que el gobierno también llegue a cada punto de, del distrito.、Uh -huh. Pero se han, se han, este, se han. Puesto en marcha este proyecto importante, ¿no? Este de, de, de, de concretarse el año que viene realmente el cambio será rotundo.、Claro. Tenemos c o n f i r m a d a por parte de la gobernadora la reparimentación de la ruta 30, tenemos、eh, confirmado a la, la activación También la reactivación de la, la ruta 40, tantos años ¿no? que se、sí, están hablando sí, de, la, de esta ruta. Sí, sí.、Eh, tenemos también confirmados los accesos acceso a la ciudad, que vos sabés que están destruidos ya hace、sí. más de 15 años que, que están totalmente destruidos.、Uh -huh. eh, el, el camino Inchausti-Valdés se va a continuar pavimentando el año que viene. Tenemos la ruta 46 que se va a hacer, la 51 que se va a hacer también, se va a repavimentar. Bueno, son proyectos que realmente van va a cambiar este, mucho a 25 de mayo. Y luego también hemos trabajado en, en otras obras que, que por ahí no las podemos anunciar ahora porque no, no, no, no, no tenemos la confirmación definitiva, pero que, que, que creo que se van a concretar en los próximos años y que, que va a ser un movimiento, un cambio muy rotundo para 25 de mayo. Así que bueno, siempre con e s a expectativa de querer lograr más. Sobre todo en términos de gestión, este, nosotros hemos restablecido el vínculo de, institucional de 25 de mayo con, con la provincia y con la nación. digamos. Eso estaba un poco、eh, nulo, cortado de hace muchísimos años, y, y por eso tampoco había presentaciones de, de, de proyectos desde distintas áreas en ningún lugar de, de la provincia. Bueno, nosotros、sí. fuimos restableciendo todo eso, y es por eso que también han venido ministros, han venido secretarios del gobierno provincial. En numerosas ocasiones, n o la verdad que esa agenda que queríamos tener para estar en, en, integrado s en, en la provincia de Buenos Aires y para ser parte también en la provincia de Buenos Aires,、eh, hoy, hoy la tenemos, tenemos el vínculo, el trabajo con la gobernación de la provincia y, y bueno, y la verdad con expectativa, ¿no? más allá de todas las dificultades económicas, es una situación que, que realmente. Este, Este, complica sobre todo por ahí a las pequeñas pymes que, la verdad, están con una situación de un margen muy, muy complicado. Esa situación macroeconómica en general nos preocupa mucho, pero después, en cuanto al vínculo, al trabajo, a, a, la, a, a las、eh, distintas gestiones de obras, la verdad que muy bien, y tenemos un trabajo permanente y continuo con, con la provincia. Herman,、uh -huh. dentro del cúmulo de, de obras que. Probablemente se lleven a cabo casi seguramente el año que viene. ¿Está planificado algo que tenga que ver con viviendas? Nosotros tenemos pedido s porque este, está, es un déficit impresionante que tiene el 25 de mayo. Pero bueno,、eh, estamos en la etapa que este año armamos una comisión de vivienda que la integra la Secretaría de o b r a Pública,、eh, la Secretaría de Desarrollo Social y un área de legal y t é c n i c a en la parte de, de, de asuntos jurídicos. Porque estamos en la situación que no tenemos estadística, no tenemos información, entonces tenemos, estamos en la parte de, de haciendo relevamiento、claro. de cuál sería el déficit habitacional,、sí. cuáles son los problemas de vivienda. Sí, se anuncian, que, anu están anunciando、eh, casi todos los días en dónde van a estar, sí, exactamente. Este, estamos, bueno, por eso, estamos en esa etapa, digo, como que estamos en una etapa previa,、claro. para luego también avanzar、claro. en la identificación de, de algún inmueble que, que lo podamos adquirir. Y ahí se verá cómo,、eh, qué tipo de financiamiento, si hay que pedirlo, para luego avanzar en un plan de vivienda. n o、claro. Pero sí,、eh, es un tema en agenda y es un tema que、eh, quizás requiere más tiempo que cualquier otro. ¿no? Este, lleva mucho más planificación y mucho más trabajo. Pero bueno, lo tenemos en agenda y, y, y esperemos que el año que viene podamos concretar algún plan de vivienda y, y que ya podamos empezar a trabajar. Claro, no es una cosa que, que se p u e d e lograr un día para otro, no más、claro. cuando no tenemos realmente este. No, no, no, no se ha trabajado, es un tema que no se ha trabajado, no ha estado en l agenda a de l 25 de mayo, por lo menos en los últimos 10 años. Ah, claro.、Eh, claro. Entonces este, vos pensás que el último barrio se、sí, hizo ya por el 2005. Claro.、Eh, entonces quedamos bastante lejos de, de esa situación. Hernán, y bueno, y el、sí. déficit es muy grande. El barrio Gumín, que es, un, es algo mixto, se empezó en el 2001 y bueno, recién ahora se está empezando a terminar. Fue un proyecto que realmente quedó, por distintas diferencias y por, por cuestiones de financiamiento, quedó totalmente postergado. Y bueno,、uh -huh. hoy se está terminando.、Eh, Hernán, una de las cosas que quería preguntar también es cuando uno se toma algo con, con cariño, con, con dedicación, como lo hacemos todos los que, que laboramos todos los días, siempre uno. Pone prioridad en algo que por ahí no sé si lo obsesiona, pero, pero dice: Esto lo tengo que hacer el año que viene. ¿Qué, qué sería eso? Esto lo tengo, ¿O e s t lo t estas n g o o e cosas las tengo que hacer sí o sí el año que viene? Mirá, la obsesión siempre <risas> es en el tema obra. s、uh -huh. eh, y, y le hemos puesto mucho esfuerzo、eh, en volcar, por ejemplo, en materia de, de educación. Nosotros estamos haciendo la Escuela de Educación Estética, el edificio. Y es algo que el año que viene lo tenemos que terminar sí o sí. Este, pero bueno, tenemos previsto,、eh, hemos trabajado para, para tener los fondos, para poder realmente.、Eh, una obra con un plazo de un año, pero bueno,、eh, que a veces, viste, siempre alguna dificultad aparece. En el tema de obras, este, donde te detenes un poquito, siempre alguna dificultad aparece. Pero bueno, es una de las cosas que tenemos con prioridad. Y luego continuar con el pavimento. Cosa s de que el 5、claro. de mayo. Eh, años que no, no se hacía pavimento, y eso hizo que la ciudad este, creciera, que crecieran los barrios y que、eh, todavía tengamos muchas calles de, del centro de la ciudad este, de tierra. Creemos que tenemos que avanzar este, no solo en, en solucionar este, las calles de tierra en cuanto a, a poder realizar pavimento, sino también tenemos que generar accesos de pavimento a, a los barrios, por lo menos las arterias principales. ¿no? Obviamente que esto es un proyecto muy ambicioso. Y ahí es donde está esta discusión que apareció sobre este, la ordenanza que, que en su momento envía el Consejo e Lebrante que establecía la declaración de utilidad pública para el pago obligatorio. Nosotros pretendíamos cobrar el 70% para luego volcarlo a, a aquellos vecinos que, que no, y que se haga una rueda, n o que, que logremos tener un fondo de infraestructura como lo tienen muchísimos municipios, donde van teniendo un ahorro para la obra pública. Bueno. Eh, lamentablemente, bueno, nosotros tenemos minoría, no se llegó a un entendimiento y salió una ordenanza con un sentido totalmente contrario al que nosotros este, habíamos enviado, un sentido totalmente、mm, perjudicial para los vecinos porque generaba tal inequidad que, por ejemplo, en una cuadra podía haber. Este, una de las cuadras que no pagara y las otras tenían que pagar. Entonces, totalmente, un sistema totalmente injusto que quizá s no fue visto por los legisladores, pero cuando uno lo veía, lo leía y lo podía poner en práctica, generaba una situación de inequidad. Entonces, según el financiamiento de la obra, había vecinos que en una misma cuadra podía resultar eso: dos que pagaran y dos que no pagaran, o uno que pagara y los otros cuatro. Este, no pagaban, entonces generaban una situación totalmente、sí. iniquitativa, este, porque las situaciones eran las mismas, las condiciones iguales. Pero bueno, a ver, volviendo al tema, lo que me preguntabas, en la agenda lo primero, el primer punto es, es obra pública,、sí. eh, es realizar las obras、sí. que, que, que vienen tan retrasadas. n o Hoy estamos terminando el desagüe pluvial, que es una obra, bueno, una obra que no se ve porque va debajo de tierra, pero. Es una obra impresionante. La calle 202 que va a descomprimir toda, toda la, la parte de, del barrio federal, toda la parte del barrio Adidas. Este, la verdad que es una obra muy, muy grande y muy importante. La estuvimos recorriendo el otro día, ya está casi terminada. Luego estamos este, terminando realmente la, la, el edificio de la Escuela de Estética, está reavanzado,、eh, está ya a, a la altura para, para techar. Por、eh, lo cual el año que viene vamos a continuar este, con esta obra. Estuvimos también visitando. En Gobernador Ugarte tenemos una ampliación del hospital geriátrico que vamos a incorporar 10 camas más para los abuelos, dos habitaciones muy grandes.、Eh, en Ríez estamos con esta obra de, del puesto de vigilancia para la seguridad y también una cabina de b r o m a t o l o g í a para este, realizar todo el trabajo ahí en la entrada de la ciudad.、Eh, bueno, son todas、eh, obras que, que, que realmente、eh, van a quedar y que eso viene a dar más servicio para la gente, ¿no? Así que. Yo te diría la obsesión en el tema obras, porque aparte lo más difícil en un municipio es ir rescatando dinero para obras, ¿no? Más,、sí. más allá de que. No, porque hay muchas de estas obras que l a estamos haciendo con, con financiamiento municipal. Más allá del Fondo de Financiamiento Provincial, que realmente es muy importante, queremos, nosotros lo estamos aplicando, este, mayormente lo queremos aplicar a, al tema de pavimento. Eh, y bueno, creo que el año que viene vamos a tener un esquema similar, dado que en el acuerdo entre nuestros legisladores del Frente Pro Victoria y los legisladores de, del gobierno se han puesto de acuerdo en, en volver a, a acordar un fondo para los municipios, para todos los municipios que, que, que se administre y se ejecute n los municipios, pero algunas modalidades que, que se han acordado que cambien para que sea mucho más ágil y efectivo este, y que podamos planificar con, con mucha más antelación. ¿no? Seguro. Hernán,、eh, bueno, no, la, la audiencia de la 106 la caracterizan muchas cosas. Son solidarios, son atentos, escuchan atentamente, pero también、eh, la audiencia de la 106 es súper mascotera. Eh, eh, tenemos preguntas de los oyentes、eh, sobre la situación o si hay algún plan a futuro para la perrera municipal. Eh, sí, ya, ya se ejecutó el plan, este, realmente este año、eh, se puso muchísimo, se invirtió muchísimo. Este, vos vos pensás que, que realmente lo que había era una perrera,、eh, era un, un lugar totalmente hacinado, con problemas de salubridad,、eh, los, los animalitos todos juntos, llenos de, de, de mugre, laderas viejas, colchones viejos. Eh, se sacaron cuatro chasis de, de, de, de mugre cuando nosotros nos hicimos cargo、uh -huh. del lugar. n o Una situación, aparte de los animales, este, se lo alimentaba con cadáveres, basura、ah, de, de, de, de, del relleno. De, relleno. De, no, no, la situación era、eh, realmente era para, para, para denunciarlo penalmente. Pero bueno, decidimos por la positiva trabajar y, y tratar de recuperar el lugar. Imagínate que el saneamiento del lugar. Nos llevó ocho meses lograr limpiar el lugar. Y bueno, ahora lo que se construyó fueron caniles, se separaron los animales más o menos por, este, para, para que no, no se peleen, porque también se generaban, este, se mordían, lastimaduras, este, no estaban identificados, no se sabía. y iba a alguien y decía: bueno, acá hay 400 perros. Al otro día iba otra presencia, no, no, yo creo que hay 500, no, no, no, no, no estaba en contado, era una, un, delirio, un delirio total.、Eh, entonces tuvo que, hubo que tomar una decisión, o, o seguíamos entregando subsidio a una asociación que no existía y, y que no, no rendía los fondos ni nada, y. Y la situación, aparte, había una sola persona, que, que, que, que es la p l a c a Vila, que muchísimos años estuvo trabajando en el lugar, pero que estaba totalmente desbordada, porque era la única persona que, que trabajaba ahí,、uh -huh. eh, con la ayuda, obviamente, de dos empleados municipales. Pero el proyecto era municipal,、eh, el lugar、eh, era evidente que no se podía sostener más así, decidimos sanearlo.、Uh -huh. Hemos avanzado muchísimo.、Uh -huh. ¿Falta? Sí, te digo que falta un montón. Se ha logrado hacer el, el alambrado nuevo, se. Se logró hacer los caniles, pero faltan muchísimas más. Este, y aparte, nosotros queremos que se deje de ser una perrera como era y que pase a ser un hogar canino de tránsito por periodo corto. O sea,、claro. los animalitos, en realidad, este, la idea es. Y en esto, te digo la verdad, el grupo de proteccionistas, que son varias este, chicas que, que trabajan muchísimo, que han logrado realmente este, también, y aparte, trabajar en conjunto ¿no? con el Estado Municipal. Hemos, se han hecho muchísimas、eh, tareas de concientización, se han hecho muchísimas tareas para, para lograr la adopción. ¿no? Nosotros creemos que esos animalitos deben estar con alguna familia que, que los adopte. ¿no? Entonces,、claro. tiene que ser un lugar de tránsito claro. Este, claro. para situaciones de animalitos que lastimados, con problemas de salud. Y, y, pero las mejoras han sido muchísimas, ¿eh? realmente han sido muchísimas. i n c l u s i v e hay una cabina sanitaria donde se hacen castraciones, donde se, se vacuna. Eh, está par, hay una veterinaria que está a cargo, hay este, tres empleados municipales. Este, bueno, obviamente que esto lleva muchísimos recursos entre alimentación, entre, entre toda esta estructura que antes no existía.、Sí. Así que, bueno, creo que dimos el primer paso. Obviamente que falta muchísimo, porque no es un tema que, este, bueno, de un día para otro nos hicimos cargo de 500 perros y, y bueno. Lo solucionamos. La verdad que no, la verdad que, que estamos a mucho tiempo de poder resolverlo. Son esas cuestiones estructurales que, que se van a ir. Este, yo creo que en dos o do, tres años vamos a lograr tener realmente un lugar agradable y además un lugar donde no tengamos 500, 600, 700. Digo, creo que, que es terrible el estrés para esos animales、sí. y es terrible el estado de salud, ¿no? Se tiene que hacer cargo también la población. No puede tener 25、sí. de mayo tantos perros y que se haga cargo la municipalidad. Realmente hay、la、muchísimo. Gen... Claro. No,、bueno. Es tremendo. ¿Vos, vos, ¿cómo se lo explicás esto cuando、bueno, te estás destinando recursos? Está bien, ¿este? A,、claro. a estos animalitos y. Y por ahí a veces se recorta en, Claro, eso, en s o el de salud eso, para una persona,、sí, para un sí, chiquito, ¿no? Sí, que que sí. te dice, mira, no te podemos dar el 100% de la ayuda, para este medicamento te podemos dar el 70% o el 80%, pero ¿cómo lo justifica cuando vos estás poniendo、sí. este, más de un millón y medio de pesos en, este, más allá? Yo, yo entiendo, y acá hay una gran colaboración también de, de, del grupo de proteccionistas, ¿no? Que, que ha puesto muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, ha juntado recursos, este, trabajan un montón. Pero la verdad que cuando vienen te cuestionan eso, este, no, no, no hay forma de responder. No, la、sí. gente tendría、sí. que hacerse cargo porque también del mismo bolsillo salen las cosas para salud, para los jardines de infantes, para el jardín matamal,、sí. es, tremendo. Sí. Sí. es tremendo. A nosotros, cuando nos no, no, no cuestionan eso, la verdad que no, no, no hay muchas respuestas. La única respuesta es que, bueno, que no es cuestión de salud, b r i a d que los, los animales, obviamente, no pueden andar por la calle y tampoco pueden estar.、Claro. Este, no podían seguir comiendo basura、claro. en el relleno sanitario, porque aparte está cerca del relleno sanitario. Eh, o ratones y animales, aparte se tenían animales muertos y, y no se sabía ni la procedencia en el estado.、Eh, un, una situación realmente、eh, Ca eh, un caos, un poco un caos. llamativa, un caos, totalmente、no, un caos. caos. Bueno, este, y, lo, y lo que pasa es que mediáticamente por ahí este, a mí se me cuestionó mucho con el tema, pero、eh, yo lo que me daba cuenta, por eso después se fue diluyendo. Que el 90% de, de, de por ahí, de, de la gente que, que, que sí es cierto, que es proteccionista o que, que tiene animalitos, no conocía el lugar. Entonces, por ahí se hablaba de, de, de, de, de desde de las redes sociales, que, bueno,、eh, de, se, había una ú n i n f o r m a c i ó n pero yo a muchos los invité, los recibí, a o t r o con otros hablé personalmente, allá por marzo, este. Y, y no conocían el lugar, no, conoc no sabían cómo estaba en el lugar.、Claro. Después se, saca se sacaron unas imágenes de cómo estaba antes y cómo está ahora, y realmente uno ve el cambio. Este, lo anterior parecía este, una cosa、eh, increíble: la cantidad de mugres y, y el, estado, y el estado, además, que estaban los animales. ¿no? Obviamente falta muchísimo,、eh. vamos a seguir avanzando y vamos a seguir saneando el lugar. Pero、eh. bueno, este, estamos en el camino. Hernán, hablando de cambios, y con esto yo, por mi parte,、eh, voy a ir. Eh, dejándote en, en libertad, porque、eh, ando bastante seguido por 25. Y una de las cosas que este año gratamente me sorprendió fue el, el reemplazo de la iluminación pública、eh, común, la de sodio, esa amarilla, sí, media, sí. media depre, por la nueva iluminación de LED que le ha puesto una sonrisa a la noche、sí. de 25. Es tremendo, ¿no? Sí, vos te das cuenta del centro cómo ha cambiado. No le tenemos que envidiar nada al 9 de julio porque era <risa> <risa> la, la misma iluminación. ¿no? Yo siempre se lo digo a todos. Compramos <risa> la misma tecnología、eh, porque es muy, muy buena, es muy efectiva. Y se hizo una inversión muy grande. Y bueno, ha quedado muy lindo el centro y pretendemos también, en eso pretendemos、sí. seguir avanzando.、Eh, en las avenidas, en el centro, bueno, se ha, se ha cambiado toda la 36 se ha cambiado completamente. Ahí, este, si bien no es LED, es luz blanca, con lo cual le cambia también la cara. Este, pero también hemos recuperado todo, este, todo el bulevar,、sí. hemos hecho una, este, una obra porque ahí siempre. En la calle 36, entre 1 y 3, se inundaba toda la calle. Bueno, se, se sigue trabajando ahí para, para que el agua escurra rápidamente. Se puso palmeras, se puso este, distintos arbustos en el centro.、Eh, bueno, se, se, se cambiaron las luminarias. En la calle 9, 10 y, y todo lo que sería nuestro microcentro, digamos、claro. que ahí es donde buscamos,、uh -huh. uh -huh. eh, realmente cambiamos toda la luminaria, pusimos LED. Y bueno, son las cosas que empiezan también a, a cambiar la ciudad, y por ahí nosotros nos acostumbramos rápido, es decir, e a l m e n t e fue una novedad en su momento. La gente que viene afuera se da cuenta、eh, por ahí e s o c a m b i a n o Los que no vienen s e g u i d o a 25. Y bueno, esas son las cosas que, que, que no, no, realmente nos no dan una satisfacción enorme. Porque hemos trabajado mucho con los servicios públicos, se han mejorado muchísimo. Nosotros, cuando ingresamos acá, ya por, por diciembre, enero, llovían los reclamos de cortes, pastizales. De, claro.、Eh, pues yo digo, bueno,、claro. e ¿no? son t e n s o las cosas más sencillas, a veces las más complicadas. Claro, y, claro. Y, y realmente, y la cantidad de reclamos por luminarias que no había. Eh, rotura de c a ñ o de agua, bueno, todo eso fue lo, lo, lo más difícil de afrontar los primeros meses. Basura, basura por toda la ciudad que no, no se r e c o r t a b a Nosotros ingresamos con este, más del 60% del parque automotor activo este, es, es, que no estaba funcionando.、Okay. Eh, así que, bueno, fue un inicio traumático y difícil. Y bueno, es una de las cosas que quizás más hemos mejorado:、eh, los servicios públicos, todo el área de servicios públicos, la recolección de residuos. Eh, las luminarias, el alumbrado público realmente h oye una respuesta muy e r、no, eh, eh, las avenidas céntricas, tengo robado LED en los barrios. Claro, eh, es, eh, o sea, es la lámpara completa de LED que tiene menos lúmenes que, que las del centro, pero también se ha ido renovando por, por luz blanca en los barrios.、Eh, las calles de los barrios se, se arreglan, tenemos un plan de 72 horas donde. Este, luego de, de la última lluvia se esperan 4 o 5 horas y en 70 horas están arreglados los principales accesos a cada barrio. Eso antes no, no existía, digamos, era todo medio al azar.、Uh -huh. eh, la limpieza de, de los canales, el saneamiento. El, este, hoy este, se está inclusive cortando, desmalezando terrenos abandonados. n o se, se desmaleza、ah, y luego、uh -huh. se envía este, el importe. Que bueno, no, no, no, es difícil a veces ubicar a los dueños, pero.、Sure. Sí. Pero se, se trata de mantener l a ciudad prolija, limpia.、Eh, se intensificó muchísimo el barrido manual y el barrido、eh, con, con las barredoras mecánicas. Y eso la gente lo reconoce y lo aprecia mucho. Y luego también, por supuesto, la Plaza Mistre, que es una de las plazas más lindas de la provincia de Buenos Aires,、sí. este, te lo tengo que decir. Sí, sí. Sin duda.、Eh, sí, sí, sí. Realmente también la hemos puesto mucho en valor, ¿no?、Eh, cosas simples, pero que, que hacen. Una de las primeras cosas que, que, que mirábamos, dijimos, ¿el mástil este cuántos años hace que no se pinta? ¿20 años? Bueno, una de las primeras cosas que, que hicimos fue pintar el mástil, luego empezamos a a r r e g l a r se cambiaron los bancos, se pusieron. Nuevos bancos muy lindos, se cambiaron las piedras de, de la plaza,、eh, se pusieron flores en el centro, se e s t a b l e c i ó mucho el, el espacio verde. Bueno, todas esas cosas hacen a que son pequeñas cosas, pero sumándolas son muchas,、claro. y, y realmente eso ha cambiado. ¿no? Eh, por ejemplo, una de las cosas que, que no había cuando ingresamos no había bandera. No había sí, bandera. No había. Entonces、Ajá. tuvimos que salir a comprar una bandera. La única bandera que había en 25 de mayo era la bandera de ceremonia. o、claro. b v i a m e n t e no se puede poner en el、eh, m á o se puede poner i l No se puede poner,、no se puede poner claro. todos los días. Claro, se pone、no、sé, solamente、claro. en fechas patrias. Porque、claro. es la bandera de guerra, digamos, la bandera oficial que tiene el sol.、Sí. Bueno, no había bandera. Entonces tuvimos que salir a comprar una bandera que es la que está todos los días, este, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde en la plaza. Pisada,、hmm. bueno. Hasta ese punto, ¿no? No había d o n e ir. Una de las cosas que a mí me sorprende de la、eh, Plaza 25ña, e n que no lo he visto en más de 150 kilómetros a la redonda, es que el placero tiene un lugar ahí como, como bajo、ah, tierra, sí, sí, sí. donde tiene、sí. todos sus elementos. Eso no、sí. lo encontrás en Saladillo, no está en Bolívar, no está en Azul, no está en Alvear, no está en Chivilcoy, no está en Roque Pérez, no está en Lobos. Eso es único de la plaza、sí. del 25 de mayo. Sí, vendría a ser debajo del mástil, que es un a base muy grande. Exactamente. Este, hay un subsuelo、uh -huh. donde, donde, bueno, tiene su, su lugar de trabajo el placer. Sí, Exactamente. están todas las herramientas, los elementos、uh -huh. de trabajo.、Eh, sí, es algo llamativo. Es algo llamativo porque no, no está en ningún lugar. Es único en, muchos, único en、sí. muchos kilómetros a la redonda. Hernán, como para、eh, ir. Ya recibiendo el 2017, ¿cuáles serían los deseos del intendente de 25? Que aprovechamos a saludar, por supuesto,、eh, en tu persona, a todos los 25 años que participan de una manera impresionante todos los días aquí en el aire de la radio. Sí, bueno. La verdad que yo estoy primero, en primer lugar, muy, muy agradecido por el acompañamiento de la gente, ¿no?、Uh -huh. este, hay cosas que no, no, uno no l a puede e v a r u a r si, si no, la gente no acompaña y no se suma a la propuesta. Y sobre todo nosotros, las propuestas、eh, culturales, deportivas, este, la gente se ha sumado muchísimo, nos ha acompañado de una forma increíble y, y nos fue dando este, la confianza y nos fue este, realmente apoyando. Mucho a lo largo de este año. Si no, hay cosas que no hubieran, no se hubieran logrado, ¿no? Hay muchísimas cosas de, de propuestas de trabajo que se hicieron junto a las instituciones. Y no solo desde la cultura, sino también desde la producción. O de, de, de, de distintos ámbitos de gobierno. n o Se trabajó mucho en la relación directa con las instituciones que son este, realmente muy muy fuertes eh, eh, en todas las comunidades, n o pero en 25 de mayo muy especialmente.、Uh -huh. Así que, en primer lugar, agradecer. Uno siempre creo, creo que es el momento para, para, para agradecer y, y eso es lo que nos permite mirar hacia adelante.、Eh, y luego también los momentos difíciles, que lo, hubo m u c h o la verdad que. Que, que hubo mucho. Uno quizás también está mucho más expuesto y tiene que acostumbrarse a soportarlo. Y yo me he acostumbrado, he, he empezado a tener esa templanza que hay que tener para no hacerse malas, mala sangre ¿no? sobre determinadas cosas este, que a veces mal utilizadas son desde la política. Y algunas cosas inclusive me las he tomado con bastante liviandad y hasta.、Eh, Me lo he tomado con gracia porque es la única forma de, de seguir adelante. Pero ha habido muchísimas este,、oh, operaciones, cuestiones que se hacen、eh, permanentemente. r e c o r d a que desde el principio de año、eh, empezamos en marzo con, con una noticia que decía n que había renunciado. Bueno, me das el pie sin querer. Yo, la verdad, que、eh, yo voy cada tanto a comer. Unos asaditos por allá、sí. y se comenta, no sé, por ahí está mal que te lo diga, pero se comenta que te vas a tomar licencia, p o n e l o vas a, eso lo, lo descartas de plano. No, no, no, yo,、eh, mirá,、eh, decidí tomarme una semana,、sí. yo, eh, este año no, nunca paré,、eh, no me fui a ningún lado, estuve todo el año acá en 25 de mayo、Ajá. y decidí tomarme una semana la, el último, la última semana de enero porque. Tengo que estar presente en el festival, inicio de carnaval, en todas las actividades que se lanzan en el verano. No, pero esto sí, es una licencia de vacaciones. Lo sí, que dicen una es licencia, una, una licencia para que otro acceda a, no, no, no, no, a la, la, licencia, la, la licencia de, vacacional. Que, que se marca, no, es así. Lo marca la ley por descanso y. Y se hace con el Consejo Elegrante.、Eh, lo que pasa es que venimos también acostumbrados que se, a, a los intendentes en 25 de mayo、sí. se iban cuando querían, <risa> y, no estaban una semana y no t o m avisaban b a a n no al Consejo, no, no mandaban la licencia, digamos, se hacía todo por, por la banquina. Estamos, estamos acostumbrados a eso. Entonces, algunos se sorprendían en el Consejo: ¿Cómo van a pedir vacaciones si el anterior, la, los anteriores intendentes ninguno pidieron?、Sí, ¿Y por qué se iban a donde querían, se iban afuera del país? Y no pedían ningún tipo de licencia, no daban explicaciones a nadie.、Claro. Yo creo que, que, que por eso, yo cuando decido, este, en realidad me voy a tomar una semana y decidí m enviar e la licencia como corresponde para cualquier eventualidad, cualquier pequeño problema que surja,、eh, están cumplidas las formalidades.、Claro, claro, Pero bueno,、claro. digo, este, vos fíjate hasta eso también, como se, seguramente se ha, se ha metido todo un manto de duro y de s p e t o Sí, por eso está bueno aclararlo. Sí, y bueno, pero、eh, te digo, volviendo, empecé en marzo con una noticia que, que es decir, este, yo estaba en la ciudad y todo, y este, se dejó trascender que había renunciado.、Uh -huh. Después, este. Salió una noticia que también algunos este, la divulgaron: que había comprado 250 hectáreas de campo.、Eh, después este, salió que, que, que, me, que me pasaba el pro, que, que me iba a, a, al gabinete de la provincia. Bueno, qué sé yo, yo no sé si estas noticias han tenido l e a l dimensión o han quedado por acá.、Claro. Y después, hasta lo último, de la utilización política terrible que se hizo de, de, de, de este, este, de, de, del s d e e problema del hackeo contra el municipio、Ajá. de c i n o Mayo.、Sí. Digo. Son todas cuestiones que, que se han utilizado, que está bien. Yo digo, este, a veces en la política hay dirigentes que no tienen otro recurso porque no lo tienen o no tendrán la capacidad o no tendrán la, la impronta de, de, de poder este, presentarle alguna otra cosa a la gente o alguna otra propuesta o algo para estar mejor y simplemente lo que se dedican es a, a estar con el hacha y meta cada tanto dar, dar, un,、eh, dar un golpe. Pero bueno, qué sé yo, la gente también valoró mucho. Yo siempre salía a decir las cosas como, como eran y, y la gente acompañó mucho. Ya en esos momentos donde sufrí estas circunstancias fue donde más apoyo recibí.、Claro. Con lo cual este, estoy más que agradecido. Todo esto para decirte que realmente estoy muy agradecido a la gente de Cinco Mayo、claro. y además que me dio la oportunidad a mí con 30 años de ser intendente. No, claro. Este, claro. no, no son cosas que ocurren、eh, siempre ni a diario. Y eso yo lo valoro muchísimo y por eso el esfuerzo total y absoluto para con 25 de mayo. Estoy totalmente comprometido、eh, y, y realmente con muchísimas, muchísimas ganas de, de seguir adelante, de trabajar. Y creo que, que a lo que, por lo que estoy acá y por lo que estoy en esta función,、eh, Es por, por todo eso que uno imagina y soñó y pensó este, de cómo quería que fuera su, su 25 de sí, mayo. Este,、sí. por, por, por todo eso, ¿no? Por, está bien, uno también lo hace por, por su familia, porque este, decidió elegir esta ciudad para vivir y, y porque eso también este, a uno、eh, lo llena mucho, ¿no? De, poder volver como profesional joven a tu ciudad, poder i n s t a l a r t e de nuevo y comenzar una vida acá. Eh, es muy gratificante. Y si además te premian con ser、eh, quien, el representante de, de tu pueblo, creo que no hay mayor satisfacción y no hay ningún título y honor más grande que ese.、Seguro. Así que bueno, trato de cumplirlo, respetarlo y llevarlo adelante con el máximo del esfuerzo, con la templanza que requiere estar en este lugar y con muchísimos proyectos. Yo creo que, que, que, que el 25 de mayo es, tiene un potencial enorme. Ha sido una, una ciudad y ha sido un distrito que ha crecido en su momento y que fue.、Eh, Que marcó el rumbo en toda la región ¿sí? Este, sí, toda rumbo la región marcó el región、sí, sí. y, y supo ser tendencia.、Y、yo creo que 25 años, si hacemos algunos cambios y, y si volvemos a contagiar muchas de las cosas este, de esas,、eh, va a volver a hacerlo porque 25 años tiene un potencial muy, muy grande y puede generar、eh, muchísimas más cosas. Seguro, Además, estoy, estoy convencido de eso. En una época, hasta más escuelas que nosotros t e n í a n Sí,、Muy、bueno, todo, en el carnaval, todo, en, en,、sí. en, en, en la cultura, en el teatro, los artistas que venían al teatro español. Sí, este, sí. Era un faro a bueno, seguir, 25 de mayo. Muchísimas cosas, sí, este, sí. en lo comercial, pero bueno, tiene un potencial enorme y eso es como todo, simplemente se necesitan algunas condiciones donde la gente crea que se puede hacer, crea que. Se puede volver a hacer algunas cosas que se dejaron hacer en algún momento. Así que creo que estamos en esa etapa, ¿no? De restablecernos la confianza nosotros mismos como veintinqueños, de, de, de poder entender que podemos hacer muchas cosas y que algunas cosas que están mal, o que salieron mal del pasado, las podemos volver a reeditar y a mejorar. Y i、si、no, ejemplo de eso es el carnaval del 25 de mayo, como en un momento fue el furor de, y, y realmente tuvo un espléndido. Momento, y por unos años、eh, eso se, se apagó y cómo reverdeció a partir del 2000-2001 y hoy es un carnaval con una trayectoria impresionante y con un trabajo、eh, muy grande y, y que realmente está creciendo. Cada año y, y que es un espectáculo de la provincia de m o n s á l e s Por eso digo,、eh, esa esencia está. Simplemente tienen que ir de la mano decisiones de los gobernantes, tienen que ir de la mano、eh, trabajando codo a codo con los vecinos, en lo privado, en lo público, para que las cosas avancen, estén mejor y que cada uno le permita, cada 25 años que, que se vuelve y que decide instalarse acá y hacer su proyecto de vida, o cada e n 25 a ñ o que decide no i r s i quedarse acá y construir este Junto a todos s u v e c i n o una ciudad más grande, más linda y, y que, que realmente dé oportunidad a todos. ¿no? Seguro. Herman, muchas gracias por este rato y feliz 2017. Bueno, yo te agradezco por haber estado durante este, todo el año, siempre informando a muchísimos vecinos de, de, de nuestra ciudad y también del interior. Aprovecho para mandarte un saludo por la labor de todo el año, la labor、Gracias. periodista, esto de informar, comunicar a la gente, que, que no es una tarea sencilla, ¿no? Y, y realmente también mandarle un saludo, un cariño muy, muy grande a, a todos, a todos los, mis vecinos del 25 de mayo. Este, realmente i n v i t a r l o a que levantemos la copa, que, que sigamos soñando con, con ese 25 de mayo que, que, que pensaron nuestros abuelos, nuestros padres. Que, que tenemos mucho por dar y mucho por hacer. Y, y que bueno que el 2017 para todos nosotros sea un año importante de logro, de, de, de crecimiento y de, de, de concreción de proyectos. Y para ustedes, un saludo muy especial y que tengan un muy buen fin de año con la familia, con los afectos, con los seres queridos, que, que siempre es el momento y el punto de encuentro para. Para repensar un montón de cosas y para también dar inicio a muchísimos proyectos. Gracias, Hernán. Lo hacemos recíproco y extensivo a todos los 25 años. Un saludo enorme. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. No Ahí no. estábamos con la palabra entonces del intendente del 25 de mayo, Hernán Ralinqueo, compartiendo un ratito ya en el cierre del año, prácticamente, en esta mañana en vivo de la 106. 106. おい。